Finalizando la parada anterior, notamos que se d e s e n c a d e n ó una tremenda plaga que estaba matando a todos los hijos de Israel por culpa de los pecados de lujuria e idolatría. Esta actitud rebelde y de s c u i d o gracias a la seducción de las mujeres medianitas, tuvo grandes consecuencias. Como usted ha escrito, primera, en el capítulo 24, versículo 4, yo le diría a dos personas. おいおいおいおん v a m o s leyendo, vamos a leer en el capítulo 25 de b a m i d b a r、eh, del 4 al 8. Y Adonai dijo a m o s h e Toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante. El Señor delante del sol, del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno aquello de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una m a d i a n i t a a sus hermanos.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 Amén. Mucho se ha estudiado entre los sabios y rabinos. ¿Y qué pasaje? Pues está en una categoría rabínica llamada alaha ben mohin king, que viene siendo como un acto que tiene un respaldo legal. Pero las autoridades espirituales ni las judiciales no tienen licencia para enseñar o instruir a actuar en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? En pocas palabras, yo, como autoridad espiritual de esta congregación, No puede enseñar o instruir actuar en el sentido como actuó p i n h a s Sin embargo, p i n h a s tuvo el, espado, el apoyo de h a c e n Un suceso parecido lo encontramos en nuestra h a f t a r á que se encuentra en el primer rey. Cuando el profeta Elías tomó espada y tomó la ley en su mano en el monte Carmiel, que culmina con la proclamación de la unicidad de Dios, el pueblo exclamó todo diciendo: a d o n a i es el Wynn, a d o n a i es el Wynn. Lo que hizo e x a l t a r a Hashem, Kiddush Hashem. Santificación al Dios fue que este hombre haya matado a todos los profetas de Baal que estaban allí congregados. Tanto Pinjas como el profeta Díaz se enfrentaron. Con exceso de celo en la deteriorada situación espiritual del pueblo i s r a e l que tenía en ese momento. El a c t o de p i n c h a s fue, fue un bien necesario, mas no deberá ser imitado, pues no hay confirmación. Del cielo, de los cielos, que otro a c t o como este será también espaldado por el Eterno nuevamente. Pero eso no quiere decir que el cielo de hombres como p i n c h a s o como e l í a no sea imitado. O hombres como esto. Que guardan y cumplen la Torah es que puede moverse el cimiento de l c i e l o como está escrito en el Salmo 106, 30-31, que dice: Se levantó en h a s ejecutó juicio <coughs> y se detuvo la epidemia. Esto le fue contado por justicia, por generación en generación, hasta siempre. Claramente, vemos el acto de Pinja, hizo un k i l u s h Hashem, santificación al nombre del Eterno. Como está escrito en el capítulo 25, 10 a l 12 de nuestra Paraíba. Ben Elasar, Ben Aaron, el sacerdote, ha hecho retroceder, retroceder mi furor sobre los hijos de Israel. Al ser el misero en el seno de ellos, y no exterminé a los hijos de Israel por misero. Aquí. Así que encontramos en Pinjas, o en Pinjas, y también en el profeta de Elías, puntos claves para alcanzar o realizar un Kirush Hashem, una santificación al nombre del Eterno, como debe ser. Como debe ser la actitud de todo sacerdote, rabino o miembro del poder r e l Dice la palabra, se l l a m ó p i n c h a s Se l l a m ó p i n c h a s Nos habla de una actitud de despertar. De una reacción. Se lamentó Pinchas. Amados hermanos, este pequeño pasó unos e e n s e ñ a que no puede haber adormecimiento en alguien que está trabajando para Hashem o que es parte del pueblo de Israel. Además, el comentario versamista que acabamos de leer, el versículo 27 del capítulo 25 de la p a r i a dice: Lo vio p i n c h a s lo vio y se levantó de l medio de la congregación. Lo vio p i n c h a s lo observó. con ojos mi Y se levantó de medio de la congregación. Es, es decir, que si está sentado, se、si、incorpora. Indica que ha estado despierto, ha estado vigilante. a d e l a n t a e de medio de la congregación. Se distingue de entre los demás. Y si es、eh, como Nelson, como Aaron, más todavía. Y si es como el hermano José, también. ¿Verdad? Entonces, y por supuesto, esto indica que no fue una actitud. Hecha bajo una orden, sino que, o tampoco porque fue meditado, porque fue, no, no que fue pensado, no, fue un impulso. Y tomó una lanza. Se incorporó, se levantó, pisó y tomó una lanza en su mano. El deseo de hacer justicia. Por su cuenta, con una lanza, por lo que estaba viendo, por lo que había visto, la epidemia, la plaga que había acaecido y o m e p u e r i s r a e l p o r qué? Por el idolatría, porque vendía como un alma, un alma de guerra. No lo intimidó a sabiendo que él podía ser, podía morir en mano s de alguien que quisiera actuar opuesto a él. Acordemos que Sinn Féin, el que estaba cometiendo el acto inmoral, pertenecía al activo de Simón. Y p i n s a no, Pinja era v e t a Si él, él toma un arma y va a otro campamento, le van a, a poner el ojo. Entonces, a sabiendas que él podía morir, sin embargo, actuó. Y c o n t i n u ó diciendo el versículo: Y fue tras el b a l ó n de Israel a la tienda. Y los lanceó a ambos, al varón Israel y a la mujer por su vientre, a ambos. O sea, de una vez a los dos. Porque, ¿Cómo porque, e fue eso? Porque estaban justamente en el momento preciso en, en un acto inmoral. Y los lanceó a ambos. Amado, poner fin, poner fin no solo a los pecadores, hizo este acto de De Pinjas. Poner fin a los pecadores y l o que provocaron el pecado entre los hijos de Israel fue su objetivo secundario. Ya que está dicho que. h a s h e n se complacía en él por ser su celo, no por haber matado a alguien. Así que el objetivo principal de Pinchas, de este b a l ó n fue la santificación. Kirush h a c h e m La santificación del nombre de Hashem y la t o r á Lo que por cierto le、eh, fue contado por justicia y, el, y hecho acreedor de un BIT, s h l o un pacto de paz y perpetuo. Esta actitud de Pinchas logró una respuesta de parte del cielo. Viceversículo 8: Y cesó、so, a montarla los hijos de Israel. Pero, Una de las características que debe tener un yéjubí, un judío, y en especial los hombres, que estamos llamados a llevar la que u n a el sacerdocio de una u otra forma, es la agilidad: ser ágil. Ser ágil, activo, d i r i g e n t e nos llevará a actuar correctamente para que estemos deseosos de manera constante. Como dice Talmud en el Tratado Pesajín, capítulo 4. Los ángeles se adelantan en el cumplimiento De los mandamientos. a l ú j a s Analice esta, este pasaje. Los á n g e l e s se adelantan en el cumplimiento de los mandamientos. ¡Wow! Uno de los ejemplos más á n g e l e s que podemos señalar. En la Torah es la del de e caso de Abraham a Isaac, cuando tuvo que ir a sacrificar a Isaac. Dice Versículo 22, 3. Y madrugó Abraham por la mañana. Cuando Abraham vino, Se dirigía a cumplir con el sacrificio de su amado único hijo. Esto no le impidió levantarse temprano, de madrugada, así como se levanta usted temprano para llegar temprano a la sinagoga. Él se paró de mañana De m a ñ a a n la madrugada para ejecutar la palabra de h a c e m、sí. Usted madruga para escuchar la palabra de h a c e m Abraham fue ágil, pronto, diligente con el cumplimiento de la palabra de h a c e m Amado, quien actúa. Con prontitud, agilidad, está demostrando que ama a Hashem.、Amén. Y no es necesario tener que enviarlo o mandarle a hacer algo para el Eterno o para su servicio o el servicio de un ministerio. No, sino que se levanta, observa y hace. Tenemos que ser O ser á g i l pronto, para las cosas de Jacén. A veces damos más prioridad a las cosas del hombre que a las cosas de Jacén. Así como el, el esclavo ama a sus e ñ o r e Y actúa con agilidad, n con prontitud, con diligencia para mantenerlo a él atendido y complacido. Así el judío, el judío hijo y siervo, vieja, n debe actuar más rápidamente que cualquiera para cumplir con los mandamientos que s e han sido entregados. Celebrar el Shabbat.、Amén. Quizá el, el cuarto mandamiento no diga, tiene que ir a s i n a g u c a pero en esta m u r o dice: pronto, con agilidad, preveír, preve preve preve preveír, preveyendo las cosas. Con todo, y que Abraham iba a sacrificar a su hijo, a único hijo amado, este llegó a desprenderse, olvidarse del amor que le tenía a este hijo. Y prevaleció el del amor a Jacén. Y esto es lo que hará santificar el nombre, el nombre de Jacén. Que usa h Hashem, que usa Hashem, santidad Hashem. Esto es lo que va a aparecer, amado. No debe aparecer. No las cosas del mundo. Si a nosotros nos cuesta guardar el Shabbat. O, ¿qué cosa? se m u e n e porque me duele la uña de pie, no puedo. <coughs> o dejar de celebrar alguna de las fiestas de Hashem, o dejar de comer ese rico. ¿Ah? ¿eh? Cerdo, langosta, camarón, al ajillo, rebozado,、eh, rebozado el e c h o n c i t o la angosta, camarón, alajillo, repostado, repostado el otro, como ¿no? es,、eh, man, parece más feo. Estamos amados, estamos negando a ser ágiles en el cumplimiento de la actual vejación. Lo que nos puede llevar a actitudes pecaminosas. Asimismo, está dicho en el Tratado de Aborto 2:4. Dijeron los sabios de bendita memoria: No digas, no digas cuando tengas tiempo, estudiaré toda, porque quizás no lo tengas. Bueno, si tengo pasaje v o y etcétera, etcétera. Tampoco podemos decir, está avanzada la noche, si estudio el Torah me va a restar tiempo para dormir. O vivo lejos, dejaré de estudiar el Torah, pues debo de viajar. Tampoco no tengo paciencia para esperar a que me enseñe el Torah. Dice Al respeto, nuestro eslomo, nuestro amede en el s e f e r Misiley v e i 28, proverbio 28.9 q u i o n <coughs> Quién aparte su oído. De escuchar Torah, también su t e f i l o s será rechazada. ¿No digo yo que sea? Salmón expone, ¿Sí? <coughs> perdón, expone, expone unos, uno de los libros santos de nuestro pueblo. Llamado al jefe Oljot Sarikin, eso significa、eh, los caminos de los justos.、Me、dice: es necesario saber que la virtud de la agilidad es el principio de todas las virtudes. El hombre no puede permanecer continuamente ante un libro estudiando, ya que debe comer. Beber, hacer su necesidad y regresar al estudio de la Torah inmediatamente.、Amén. La mente del varón hebreo debe estar ocupada en la Torah. Amén. Amén. Diez noche dice:、Amén. Los tiempos ociosos no pueden ser admitidos, pues podemos llegar. A durar o encontrarnos con momentos que nos pueden hacer tropezar. Hace unos meses, un año más o menos, hablé del de tropiezo y decíamos que Hassan era el principal y citador. Para provocar esto, p i e s o q u e h a z a l t á n puede provocar que un hombre, al quitar su mirada de las cosas de Hashem, ponga su vista en agradar a los hombres. Amados hijos, Sumigiendo en las cosas del Eterno, nos garantizarán una vida plena y segura bajo la ala verón y p o r t a n t e m e c h a d a y como dice Tejidí 91. e s e l que nosotros necesitamos al final del de Shabbat, el hombre que no se daba. Las manos para comer pan. Antes de comer pan. Que no se hace, no, que no hace al menos el、eh, llamar una vez al día. O que al levantarse no diga, m o d e a ni le faneja. Que no es.、Eh, Que no es ágil para guardar los mandamientos de la Sien y correr a, para procurar su propia santidad, no está actuando para servir al Eterno ni para santificar su santo nombre. Este hombre, este hombre piensa en sí mismo. Y busca su propia satisfacción y gozo personal. No tiene pendiente las cosas del Eterno como si fueran propias suyas. También se requiere aguilar para apartarse del mal y de las malas actitudes, como. La envidia, el odio, el ocio, los pensamientos carnales, pensamientos obscenos, pues todo esto es mucho más amado, nos alejan de las e n t i d a d s Y eso、bueno, no es con los hombres, es con las mujeres también. Debemos, pues, levantarnos como se levantó Pinchas para tomar nuestra lanza y atravesar al enemigo que hay en nosotros mismos que nos obstaculiza. El camino correcto hace Racén y nuestra resurrección.、Amén. ¿Quién está conmigo?、Amén. Vale la pena entonces preguntar: ¿dónde están los Pingas y los h e r i d a s que defienden la Torah y desean? Hacer Kirush Hashem en todo momento? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos sacerdotes, esos c u a n í n que han sido levantados del propio pueblo de Israel para guardar la Torah y hacer el servicio a Hashem? Porque siempre escucho, siempre escucho, por ahí somos un pueblo de, de real s a s e d o c i o ¿Pero dónde están? Somos un pueblo de real s a s e d o c i o ¿En dónde están los varones que exponen? De las bendiciones que Hashem e ha dado para bendecir la obra. A veces hay que estar detrás de ellos para descubrir a esos sacerdotes, a esos varones. Este mueve Hashem. La importancia del temor de Jaseón. Sí, esta es sin duda una gran l e c c i ó n amado. La importancia del temor de, del Señor en nuestra vida.、Amén. Como recordamos, Bim h a s hijo del sacerdote c o n g a d o l h A b e r el pecado de prostitución e idolatría que estaba siendo introducido en el pueblo, Pinja salió en defensa de la santidad de la congregación de Israel. Nosotros, como pueblo, defendemos o o o s s n t r la santidad del Señor cuando vemos el pecado. Que quiere introducirse abiertamente en nuestra vida, en nuestra c a j a en su hogar. Nos levantamos por un poderoso celo por el Señor cuando vemos que el pecado quiere introducirse en nuestros hogares o en l o s Mi, los miembros de nuestra familia que están bajo nuestra autoridad espiritual. Relacionamos en santidad cuando permitimos que, por diferentes medios de comunicación, la fornicación, el adulterio, la, pro, la prostitución, la mentira, La adivinación. Y quiero hacer una connotación sobre, sobre esta adivinación. Aquella, aquella que es la, aquella s c a j a r que se apartan de la t o r a l a b r a de cabida a las clases de la escávara, apartan. La Torah la verdad, p e r es así n parada de cabida a la lectura de la cabalidad y estudiar cabalidad. Es que dan un paso amado de caer en el pecado de adivinación. ¿Sí? No voy a extenderte ahí. Nuestro Fibi, nuestro Rey de Yeshua, da muestra y nos enseña al respecto al temor de Jacén, s el celo que debemos de tener por las cosas. De Jacén, que él mismo no ve con buenos ojos. Solamente imaginémonos la escena de Yeshua cuando va camino a Jerusalén para el tiempo de la Pascua, al llegar y se dirige al b e n j a m i d al s a templo. En el atrio se encuentra a los que vendían ganado, ovejas, palomas. A lo que a lo, lo cambiaba el dinero extranjero. Como está escrito en Yohanán 2, 13 al 16, que dice: y eso lo d e d i ó Isaac. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Yeshua fue a Jerusalén. Yo me preguntaba a veces, que ¿por qué ponen p a s c u a j u d í a Es que había algunas pascuas de Octana, de o c t a n pueblo. En, época, en esa época, creo que no. Bueno, es como Como dicen las sinagogas judías también. Esas son las versiones que a veces tenemos, ¿no? Porque, el, que yo sepa, las únicas sinagogas son los judíos. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que, que estaban que estaba en, en sus mesas cambiando el dinero extranjero. Jesús se hizo un elástico con unas cuerdas y expulsó. A todo d el templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de l o c a m b i s t a y le volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían, Paloma, y dijo: Saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. A veces en nuestra vida se convierte en un mercado. Porque e s t o vendían ovejas a un equiprecio. Y a lo mejor lo vendían más barato porque tenía una patica coja. Y el ganado igual. Y, bueno. La gente por lo hacía convirtiéndose ellos también culpables de lo que estaba ocurriendo a l l í No, h o m b r que yo voy a hacer un sacrificio, s i e m p r e tú sabes que está mal. Por eso digo, a veces nosotros convertimos nuestra vida en un mercado, sabiendo que estamos haciendo mal a no perder. Justificando、eh, nuestra mala, mala actitud, mala, nuestra mala actuación. ¿Por qué racionó así nuestro maestro e su l u g a Porque apreciaba profundamente el templo, apreciaba profundamente las cosas. d e j a c i ó Se llama la cosa d e j a c i ó Dejen de hacer de la casa de mi padre en una casa de mercancía. Le dijo a los comerciantes. Y, y al observar los. los Los, los subdiscípulos, sus también, recordaron lo que siglos antes había escrito esa mitad a v i d El c e l o por tu casa me consumirá. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Yeshua actuó de una manera que podríamos llamar celosa. v En efecto, Yeshua actuó así debido al celo que sentía por la casa de su padre. El celo se define como interés ardiente y activo por una cosa o causa. Por una causa o persona, interés ardiente y activo por una causa o persona. Cada uno de nosotros que componemos el pueblo de Hacen i debemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo manifestar? Más celo por la c l a s e de m e s a j e m No le voy a quitar la cabeza a a l g u i e n Para responder esta pregunta, veamos lo que representa en la actualidad la c l a s e de Dios. Lo que representa Yuque Girá. tu Sinagoga. La, y analicemos algunos relatos de hombres fieles de la antigüedad que mostraron un celo inma, infatigable por ese lugar. Su ejemplo que quedó escrito para nuestra intuición. De seguro, avivará nuestro celo. Por eso dejaron escrito en Romanos 1, 4, que dice: Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo. Verás, escritura, tengamos esperanza.、Amén. Amados, pidámosle al Eterno, pidámosle al Eterno, para que el espíritu que hubo en Pinjas, si es posible, sea el mismo espíritu que esté en nosotros, un espíritu de amor a la santidad. del Señor, Y un odio y, y rechazo del pecado de toda su forma. p i d a m o s al Señor que nos dé un santo o santo un c e l celo de amor a su santidad y a la santidad de nuestra vida delante de Él. Recordando que la santidad siempre será el resultado de vivir en obediencia a sus mandamientos. Amén. Va a lujarse, amado. Se va a h a l e r